Los ojos tristes que me hablaban, miré, no me miré tan bien, Dios me ha hecho para que ¿Estamos al aire? Estamos al aire Estamos al aire Bueno, vamos con nuestra, hoy estamos así uno tras otro y ahora viene nuestra columna, ¿no? Nuestra columna De letras rojas Digo nuestra no porque Luciano también es un día Obvio Así que, por eso, letras rojas, ¿la escuchamos? Vamos Hola, ¿cómo les va a todos los compañeros de Un Día? Hoy en Letras Rojas eh, me tomo la licencia de tratar el tema palestino, visto y considerando lo que está pasando en esa zona. Eh, sobre todo eh, porque hay un relato hegemónico por parte de la política, salvo la izquierda, como lo pudimos escuchar en el debate, a donde se cuenta una parte de la historia que arranca a partir de ahora, la acción de Hamas, y eh, no a partir del año 48. Así denominan eh, los palestinos al Estado de Israel. En este caso lo vamos a hacer a través de un artículo y después un texto de un escritor palestino que asesinado por el Mossad, que es la voz de Ghazan Kanafani. Y dice así. La triste infancia de Ghazan Kanafani, como tantos otros miles de niños palestinos, tuvo que dejar su país a los 12 años, llevando consigo grabados en la memoria cientos de imágenes y recuerdos y vivencias de un paraíso perdido, San Juan de Acre, donde nació, y Jaffa, a donde la familia se trasladó a vivir siendo aún muy niño. Luego el éxodo, primero breve estancia en el sur del Líbano y después en Damasco. Triste adolescencia, también la de Canafani. Para ganarse el pan tuvo que lanzarse desde muy joven al mercado de trabajo. Fue maestro de escuela, también profesor de arte en las escuelas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Alternando el trabajo con los estudios consiguió la llegada a la edad adulta de ingresar a la Universidad de Damasco, donde cursó tres años la rama de la literatura. Expulsión, exo, exilio, lucha por la vida, injusticias, opresión en el país de acogida. Factores todos ellos que contribuirán a hacer de Canafani, desde muy joven, a los 15 años de edad, un activo militante de la causa palestina. En 1953, cuando tenía 17 años, se afirió al Movimiento Nacionalistas Árabes, organización surgida en la década de 1950, como reacción a la derrota de la dirección árabe en Palestina frente a la ofensiva del sionismo. Pese a su composición social heterogénea, como la de todo el movimiento nacionalista, muchos de sus militantes evolucionaron rápidamente hacia posiciones progresistas. En el Congreso de 1962 ya se asiste a una ruptura de las tendencias izquierdistas y las tendencias nacionalistas tradicionales de la alta y media burguesía árabe. La derrota del 67 contribuyó de nuevo a escindir al movimiento. La mayoría de los militantes tomaron conciencia del fracaso de los gobiernos de Oriente Próximo y la sección jordana-palestina del movimiento funda el Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP de tendencia marxista y cuyo máximo dirigente era George Havash. El FPLP se convierte en uno de los componentes de la OLP. Expulsado de la Universidad de Damasco por sus actividades políticas, Canafani emigró en 1956 a Kuwait, en donde trabajó como profesor de dibujo en las escuelas del Estado. Asimismo, ejerció la labor de periodista e inició la actividad literaria íntimamente literaria ligada a la actividad política. En el 60 se trasladó a Beirut, en donde trabajó como redactor literario del semanario Al-Jorilla, La Libertad, órgano de la izquierda libanesa. En 1963 pasó a ser redactor y jefe del diario El Libertador, al tiempo que colaboraba en Las Luces y también en Los Acontecimientos, hasta 1969, fecha en que fundó el semanario la Lamenta portavoz del Frente Popular de la Liberación de Palestina, del que fue redactor, jefe, hasta su asesinato por los servicios secretos israelíes el 8 de julio de 1972, a los 36 años de edad. La obra de Canafani, como escritor, eminentemente novelista, aunque también autor de obras de teatro y ensayos, y periodista de infinidad de artículos dispersos en diversos diarios y revistas sobre temas literarios, históricos y políticos, es indisociable de su compromiso político. Podemos decir, remendando a Alberti, que Canafani fue, sino un poeta, un escritor en la calle. La pluma fue su arma de combate. Hay una tendencia hoy a rechazar o subestimar la literatura llamada comprometida por considerar que puede caer fácilmente en el mero panfleto. Es muy cierto que en este caso puede darse y se da de hecho con frecuencia. Sin embargo, tratándose de Canafani, no pensamos que su compromiso político visible en toda su obra... Vaya en detrimento del valor literario de esta Hay momentos históricos, situaciones límites, en los que el escritor no puede aislarse de su torre de marfil y permanece indiferente a lo que lo rodea. Su deber de intelectual es testimoniar. En la España del 36 al 39 y luego durante la era franquista en Alemania nazi y en la Italia fascista, muchos escritores testimoniaron y siguen testimoniando... Eh, sin menoscabar el valor literario de su obra. En el caso de Palestina, no hay prácticamente un solo escritor, poeta, novelista, dramaturgo que no exprese de una u otra manera su compromiso. Hay varios textos de Canafani que se pueden bajar libremente. Hombres en el Sol, Lo que os queda y Um Saad. En este caso vamos a tomar una partecita, y ¿cómo llegamos a esta partecita? Llegamos de la mano del escritor inglés John Berger, crítico de arte y excelente escritor, con una sensibilidad increíble, un hombre de izquierda, este formó parte en un momento dado también eh, como apoyo a los Panteras Negras en Estados Unidos, algo poco leído, poco estudiado por muchos de la izquierda Argentina y este escritor en su momento eh, mandó a los zapatistas dos CD para que el texto que tenía leído en esos CD, ¿no? En esos DVD, perdón, eh, los escucharan los este, los miembros del ejército zapatista allá en Chiapas. Eh, los invito a escuchar Eh, cómo escribía este escritor palestino en una época que está viviendo el Estado palestino, Estado que no es reconocido por el Estado de Israel, que año a año ha ido destruyendo eh, y comiéndose parte de su territorio, y que recordemos que esos territorios palestinos, ocupados por Israel, que tengo entendido que son alrededor de 480 comunidades a través de kibutz, a donde se le da instrucción militar a sus ciudadanos y algunos de estos actúan como eh paramilitares en esas zonas. Fueron los que sufrieron el ataque de eh, el movimiento Hamás. Veremos en qué termina todo esto pero vale la pena recordar la lucha, la heroica lucha del pueblo palestino que está invisibilizada por la mayor parte de la clase política. Se habla de terrorismo, pero no se habla de las torturas, las desapariciones ¿no? y las aberraciones que comete el Estado sionista de Israel en estos territorios eh, palestinos, ¿no? Tanto Cisjordania, pero sobre todo la Franja de Gaza. Los dejo a la escucha del texto. Y les mando un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Visión de Gaza. Mi querido Mustafa acabo de recibir la carta donde dices que arreglaste todo para mí en Sacramento. También recibí un aviso de la Universidad de California informando sobre mi admisión en arquitectura. Necesito agradecerte por todo lo que hiciste, pero tengo que decir que cambié de idea. Quiero que sepas, mi querido Mustafá, que mi decisión había sido tomada aún... Y no podía ver las cosas muy claramente. Por eso, mi amigo, no te voy a hacer compañía en el país del verde y de los bellos rostros que describiste. Me voy a quedar aquí. No voy a salir más. Lamento mucho la decisión cuando pienso que no vamos a poder continuar más juntos. Casi puedo oírte diciendo que debemos caminar al lado y que aquel, nuestro juramento, nos vamos a hacer ricos. Pero ahora no tengo lección Estás en lo cierto. Me acuerdo bien de aquel día en que te acompañé hasta el aeropuerto de El Cairo. Apretamos las manos mientras comenzaban a gritar las hélices del avión. Las imágenes allí se confundían en un torbellino ruinoso. Acompañando el movimiento de las hélices, hasta hoy te veo parado delante de mí, con el rostro serio y silencioso. El mismo rostro que tenías en el barrio de Alzayiá, en Gaza, con algunas arrugas de más, es verdad. Crecimos juntos y hoy necesitamos de muchas palabras para conversar. Prometimos estar siempre juntos, sin embargo, dentro de un cuarto de hora el avión despega. Deja de empujar la vida de esa manera. Mira aquí, el próximo año tú vas a Kuwait. Ahorra algún dinero, el suficiente, para dejar Gaza e ir a California. Nosotros comenzamos juntos y necesitamos convencer continuar juntos. Yo miraba el movimiento rápido... E inquieto de sus labios era el mismo modo de hablar sin puntos ni comas pero yo sentía aunque de una manera medio confusa que tú no estabas contento con ese escape fue incapaz de enumerarme tres motivos que enumerasen ya había sufrido mucho y tenía todas las razones para preguntarme por qué no abandonar gasa y salir afuera pero tú por el contrario no estabas mejorando de vida el Ministerio de Educación de Kuwait había confirmado el empleo mientras yo había sido rechazado. Durante aquellos años de miseria recibí de ti algunas pequeñas cantidades de dinero que siempre hice llamar préstamo para no humillarme. Conocías bien mi situación familiar y sabías que el pequeño salario que yo recibía en la escuela primaria no era suficiente para las necesidades de mi madre ni de la viuda de mi hermano y sus cuatro hijos. Escucha bien. Escribe todos los días, todas las horas, todos los minutos. El avión va a despegar. Adiós. Mejor hasta la visita. Hasta la vista. Hasta la vista. Tus labios fríos tocaron mi rostro. Tú comenzaste a andar en dirección del avión. Cuando se dio vuelta a lo lejos, pude percibir tus ojos llenos de lágrimas. Poco tiempo después, el Ministerio de Educación de Kuwait me ofreció un empleo. No necesito dar detalles nuevamente de mi vida cotidiana después de eso escrito sin parar. La vida era monótona y medio vacía. Vivía hecho una ostra, sofocado por una terrible soledad, luchaba todo el tiempo y veía el futuro tan oscuro como el corazón de una noche. Una rutina insoportable, arrastrada, una resistencia sin fin contra la fuerza del deterioro provocado por el pasar del tiempo. Todo a mi alrededor era vicioso, asfixiante. La vida era apenas la espera viscosa del fin de cada mes. Hacia la mitad del año, los judíos comenzaban a levantarse contra la base de al Y después bombardeaban Gaza. Cubrieron nuestra Gaza de bombas y fuego. Eso podría haber quebrado la rutina que yo vivía, pero a aquella altura nada me motivaba. Estaba casi abandonado para ir a California a vivir un poco. Para mí, después de tantos años de sufrimiento, odiaba a Gaza. Y todo el mundo que vivía en ella... Todo lo que existía en esa tierra desolada me recordaba un cuadro pintado, una vez por un compañero de cuarto en el hospital, todo en tonos grises. Siempre di el dinero suficiente para la sobrevivencia de mi madre, de la viuda de mi madre, de mi hermano, de sus hijos. Me inspiraban gran piedad, pero no podía justificar que me resignase a mi tragedia y continuase a vegetar uniéndome más y más. En California podría también liberarme de esa responsabilidad en ese verde país, lejos de los aires de la derrota que me persiguió por siete años. Era preciso huir. Mustafa, tú comprendes esos sentimientos porque también pensaste por eso. Y, ¿de qué estará hecho ese vínculo misterioso que nos aferra, a pesar de todo, a Gaza, y que frena nuestro impulso rumbo a lo desconocido? ¿Por qué no intentamos analizar ese misterio intentando esclarecerlo? Porque en el fondo de nosotros... ¿No existía la certeza de querer olvidar la derrota y curar las heridas, de querer abrazar una nueva vida más alegre y sin preocupaciones? ¿Por qué a esa pregunta nunca osamos responder, por lo menos hasta hoy? En las vacaciones de junio, cuando ya estaba arreglado todo para partir, cuando mi imaginación se zambullía en las primeras y pequeñas cosas que dan a la vida sabor y placer, descubrí en Gaza <coughs> cosas que nunca había visto antes como un viejo marisco pegado a la concha en el mar que se había botado por ahí en la arena, más doblado sobre sí mismo que el alma de quien duerme en una plena pesadilla. En esas minúsculas calles y pasajes, siempre el aroma hecho de la mezcla de la derrota y la pobreza, las casas con sus balcones somnolientos, la gasa, una red de ríos inexplicablemente entrelazados que nos unía a nuestras familias, nuestras casas, nuestros recuerdos, como una fuente que atrae hacia ella al viajante perdido. No sé exactamente lo que pasó conmigo. Todo lo que sé es que fui a visitar a mi madre un día bien temprano. Allí encontré a la viuda de mi hermano, que me pidió llorando que atendiese al pedido de su hija Nadia para verla en la misma noche en el hospital de Gaza. ¿Tú conociste a Nadia, la hija de mi hermano, tan bonita, ya con sus 13 años de edad? Al final de la tarde compré... Una libra de manzanas y fui al hospital. Yo sabía que mi madre y la viuda de mi hermano me habían escondido algunas cosas respecto a Nadia. Algo que no podían decir frente a mí. Sentí, pero no podía adivinar. Me gustaba Nadia como me gustaban todos los niños de esa generación. Niños que habían bebido la leche de la derrota y que habían acostumbrado a la vida errante. Al punto de que una vida sedentaria, tranquila, les parecía una especie de anomalía social. —¿Qué ocurrió en el hospital? —Entré tranquilamente en el cuarto blanco. Un niño enfermo tiene algo de santo. Pero, ¿a qué se parece un niño marcado por las crueles y dolorosas heridas? Nadie estaba acostada en la cama, sobre una sabana muy blanca, sus cabellos despeinados hacían al rostro parecer una joya en una caja de pelos blancos. Había un profundo silencio en sus ojos y noté las lágrimas en el fondo de ellos, pero tenía la mirada serena, como la de una profeta atormentada. Era aún una niña, pero había crecido mucho en muy poco tiempo. Se podía percibir. Nadia. No sé si fui yo o otra persona quien pronunció su nombre. Ella levantó los ojos hacia mí cuando vi los ojos negros. Sentí derretirme como un pedazo de azúcar metido en una cuchara de té hirviendo. Vi su sonrisa transparente y oí su voz. «Tío, viniste de Kuwait». Su voz parecía quebrarse dentro de la garganta. Necesité apoyarme sobre las manos para levantar el cuello en mi dirección. Coloqué la mano en su espalda y la senté en la orilla del colchón. Traje unos presentes de Kuwait, muchos presentes, pero voy a esperar hasta que te levantes, hasta que te mejores y vuelves a casa. Compré un pantalón, aquel pantalón rojo que me pediste, ¿recuerdas? Fue un error, que la tensión que venía creciendo sin parar dentro de mí acabó por provocar. Nadia tiritó, como si un escalofrío recorriera su cuerpo. Agachó la cabeza, guardando calma espantosa. Sentí sus lágrimas en las palmas de mi mano. —¿Qué ocurrió, Nadia? ¿No quieres pantalón rojo? Ella me miró, como si fuese a decir algo, pero continuó en silencio. Después de un momento, oí su voz, que parecía venir de muy lejos. —¡Tío! —retiró la colcha blanca para mostrarme la pierna, amputada a la altura del fémur. —Mustafá. Ya nunca más voy a poder olvidar eso. No voy a poder olvidar la tristeza que a partir de entonces marca a los trazos del rostro de ella. Dejé el, el, el hospital al final de la tarde para salir andando por los barrios de la ciudad, con las manos crispadas sobre el paquete de manzanas. Con la luz del sol que caía, las calles me parecieron bañadas de sangre. Gaza me pareció enteramente diferente de la ciudad que tú y yo conocimos. Las piedras amontonadas en la entrada del barrio de Salliá daban la impresión de transmitir algo que se me escapaba. La Gaza, en la que pasamos siete años de tristeza y frustración, no estaba más allí. En su lugar había una especie de inicio, de muestra de algo que venía desde el frente. La calle principal que tomé para volver a casa parecía el primer techo de una carretera, más larga que aquella que va hasta Zafad, Gaza, Y en todo lo que había en ella, se estremecía alrededor de la pierna amputada de Nadia. Gritaba una petición, que era más que una petición. Era el deseo delirante de dar vuelta a Nadia, la pierna cortada. Caminé por las calles, que aún el sol bañaba. Supe que nadie había perdido la pierna al intentar proteger a su hermano cuando su casa se incendió durante el bombardeo. Ella podría haber huido y escapado ilesa, Pero no fue así. ¿Tú sabes por qué? No, Mustafa. No me voy más a sacramento. No lamento eso. No voy a poder ir hasta a fin de mis sueños que tuvimos juntos en esa infancia. Es preciso que dejemos de crecer ese extraño sentimiento que ciertamente tuve como una herida al dejar gasa. Tenemos que hacer de él que se supere y a todos nosotros. Todos los otros. Busca dentro de ti mismo, hasta encontrarlo. Pero creo que tú no podrás reencontrarlo a no ser de que lo hagas aquí, en medio de las ruinas de nuestra tragedia. No voy a partir más. Tú eres quien debes volver. Volver para aprender, delante de la pierna amputada de Nadia, lo que vale la vida, nuestra vida. Vuelve. Nosotros te esperamos. El fuego lo derretí y las pesadillas no duermen Porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy a lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los pongo a escribir Que le tiemblen las piernas Al planeta Tierra Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra Y hecho de guerra Y estoy hecho de guerra volvemos acá el aire de un día ya nuestro, uh, nuestros últimos minutitos ¿no? sí recién sí. escuchamos a Luciano con su columna eh, eh. letras rojas sí, gracias estaba por estornudar este que muy oportuna ¿no? sí muy sí. oportuna eh, con lo que estaba pasando no quiero dejar pasar como había anunciado en algún momento que se cumplen seis años sin Santiago Maldonado sí este, vamos a leer acá un poquito de lo que escribía Adriana Meyer Eh, sobre esto, las circunstancias de su muerte nunca fueron esclarecidas. Pudo haber ahogado en el río Chubut, pero sin duda no estaba solo, sino rodeado de gendarmes que lo apuntaban. Supuestamente, su cuerpo no estuvo visible porque emergió 48 horas antes de la El juez Heral dispuso el operativo para el día preciso. ¿Cómo supo que lo encontraba? El médico que filtró las fotos andaba buscando una bolsa mortuaria antes de la También sabía. El poder de Benetton en la mirada de una experta italiana y las horas más oscuras para los maldonados de, eh, de 25 de mayo de Bariloche. Fue el padeador día de nuestras vidas, afirmó Soraya Maiconio, sobre lo ocurrido que el 17 de octubre del 2017 en su comunidad mapuche de Cuyamén. Para la entrevista del libro, Desaparecieron en democracia cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina. Eh, Bueno, y quería leer también algo que le escribió la mamá de Santiago a los eh, tres años, a los tres años de su eh, desaparición y posterior muerta, eh, asesinato. Hoy 17 de octubre, tres años. Te estaba esperando, querido Santiago, como en algún, en algún momento ibas a volver. Y me encuentro con la triste noticia de tu aparición más horrenda, que nunca me imaginé que podría llegar a pasar. Y pasan los días sin saber qué te pasó ahora parece que todos los que desaparecen se ahogan cada día que pasa más te extraño cada día que pasa más te extraño sigo limpiando tu habitación y cuidando de tus cosas que tantas querías lo que tanto mal nos hicieron si los que tanto mal nos hicieron siguen tranquilos nosotros nosotros sin tener justicia hijo querido nunca te olvidaremos algún día dios hará justicia te mando un beso enorme al cielo qdp tu mamá. Santiago, pres Santiago Presente Ahora y Siempre Quizás porque protesté Porque uso rastas y barba Prejudan con mala hazaña Con su escala de valor De artesana condición estoy para brindarme, cantaré un rap con locura, traigo sonrisas que duran. Hoy la cosa está salada, siento que es un las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros en toda una cacería. and yeah. off. Yeah. El Estado es responsable, hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Un día, un programa con ideología Bien, ¿ya nos vamos? Buenas noches, acaba de empezar el programa <risa> No confundas a la gente A lo mejor alguien recién lo empieza a escuchar Y lo cree Me Te... están llegando algunas No, no, notificaciones Pero no Va en veda cuando la repe, ¿no? Va en Veda la Rep Ay, no saben las notificaciones que me han llegado <ríe> La encontraremos el próximo miércoles Igual nos vemos este domingo y Nos vemos, hay elecciones Hay elecciones, así que nos vemos este domingo A las 18 horas aproximadamente especial elecciones. elecciones Para, bueno eh, Así nos acompañamos entre todos A ver qué nos depara el destino Sí, sí. Eh, así que eso, bueno, no la verdad que tuvimos mucha información hoy, eh, lo que nos ayudó a, cuando nos repitan nuestras radios amigas, no romper la veda, pero bueno, voten, que lo importante. Sí. Voten. Voten bien, <risa> pero voten, pero me, voten. Que no, yo no, por lo menos yo no tengo ninguna duda de lo que voy a votar eh, y hacerme responsable de mi voto. Me gustaría que todos y cada uno de nosotros... Nosotros nos hagamos responsables del voto que emitimos y de los resultados del mismo. Bien, <ríe> está bien, está bien. Voten con memoria, voten con memoria, no voten con bronca. Este, eh, escuchen, escuchen la, las propuestas, lo que hoy propone cada uno. Así eh, va también con conciencia. Eh, ¿Nos vemos el domingo? Nos vemos el domingo. Bueno, esto fue Un Día. No. Mm.